Bien, eh, concejal, consultarle respecto a este proyecto que se estará tratando en el día de hoy, eh, que tiene que ver con eh, las obras eh, en el Saladillo, donde se impulsará un relevamiento de eh, mano de obra de eh, los eh, posibles trabajadores que se encuentren en el barrio, para que luego eh, sean eh, los quienes intervengan en esa, en esa obra que estará llevándose a cabo desde el municipio de Rosario. Sí, efectivamente, eh, frente a la decisión del Estado Municipal de salir a buscar recursos vía bancos de fomento a nivel internacional para realizar una obra eh, que evidentemente le va a cambiar la cara al Bajo Saladillo, al Mangrullo, a toda la zona sur, sur de, de la ciudad de Rosario, una zona muy postergada. Eh, bueno, nosotros hemos planteado una serie de observaciones eh, junto a un grupo importante de vecinos eh, bueno, que nos hemos reunido en varias asambleas que básicamente lo que pretenden es por un lado tomar, ser parte de las decisiones que se tomen eh, sobre bueno el lugar donde transcurre sus vidas no un lugar eh, que tiene enormes déficits de, de infraestructura que son más que evidentes y por el otro lado planteo que tiene que ver con lo laboral eh, y la posibilidad de que se incorpore A, sobre todo a los jóvenes pero no exclusivamente eh, habitantes de, de, de, esa, de ese, del mismo barrio del mismo saladillo el magrullo el bajo saladillo eh, a las, a las obras por un lado porque hay muchísimo muchísimas personas que o son albañiles de profesión carpintero etcétera y por otro porque también hay instituciones barriales eh, incluida algunas de ellas ligada a lo productivo como emprendimiento cooperativa etcétera disponible para, para para formar parte de este proceso de, de urbanización. El, el planteo surgió a partir de una visita que hicimos a una carpintería que, de, que depende de Casa Pueblo, Casa Pueblo es una institución que aborda el consumo problemático de, de sustancias, sobre todo en los jóvenes del barrio, en una institución preventiva, eh, y tiene una... Por ejemplo, montado una carpintería donde se forman, se capacitan muchísimos jóvenes. Se forman y se capacitan, pero ahí no tienen chance de, de, de, luego de eso, de incorporarse laboralmente a algún lado. Bueno, la idea es que la obra pública que llega adelante del Estado pueda ser un, un mecanismo de incorporación laboral. ¿no? Eh, Eduardo, esta, esta obra se estima que estará cerca de los 50 millones de dólares Eh, ¿se tiene un estimado o un desagregado más o menos de cuánto de ese porcentaje de la obra podría llegar a quedar en, en lo que es el barrio y dinamizar un poco la, la economía de, del barrio si avanza este proyecto? No, no, no, porque en realidad el, el proyecto que, que nosotros conocemos que se presentó ante el Consejo en realidad es un proyecto tentativo, por llamarlo de alguna manera con el que se va a ir a buscar los recursos para para la obra. Después, eh, bueno, hay que ver efectivamente si ha probado con esas características, etcétera, pero entendemos que que puede ser un gran dinamizador, de, de no solo, digo, un, un gran dinamizador en términos de, eh, de la infraestructura de la que va a dotar al barrio, y de, que lo va a mejorar ostensiblemente, ustedes saben lo que es el mangrullo y, y, y lo que sucede cada vez que, que hay una crecida del río, etcétera. Eh, sino también en términos de reactivación económica, con, con todo lo que generan obras de estas características, bueno, lo que pretendemos que puedan ser los vecinos los mismos protagonistas de esta reactivación. ¿no? Eh, Eduardo, por otro tema, eh, ayer estuvieron reunidos con eh, integrantes de las distintas galerías céntricas, finalmente se dejó sin efecto las intimaciones a unas 30 galerías, producto de un trabajo que también pudiste estar eh, realizando junto a otros concejales que... Eh, Comentando sí, sí, efectivamente, hay, hay, hace dos semanas empezaron a llegar eh, intimaciones vía inspectores a distintas galerías, no solo de, de microcentros, de, de sino también de macrocentros, e incluso de algunas galerías comerciales en el barrio de la ciudad de Rosario, que las hay, eh, con una curiosa eh, infracción que señala que no están eh, encuadradas bajo el rótulo de centros comerciales cuando nunca lo estuvieron las galerías de verdad son consorcios eh, como cualquier otro tipo de consorcio de, de propiedades eh, horizontales y y y de alguna manera bueno y después las habilitaciones son individuales por cada uno de los comercios no esto es así desde que existen esta galerías 50, sesenta años eh, curiosamente eh, al mismo tiempo en una veintena de esas galerías llegaron inspectores ...se les pidió la habilitación como centros comerciales... ...bueno, se generó un, un gran conflicto... ...básicamente porque además esas inflexiones decían que... De no, ...de no cumplirse con el encuadramiento se iban a clausurar... ...imagínense, solo las del centro... Eh, so, eh, ...estamos hablando de 900 comercios... ...con eh, la cantidad de empleados que corresponden a esos 900 comercios... ...una situación a toda luz en este escenario... Eh, ...baja la actividad económica, eh, problemática artificial, digo, creada artificialmente, eh, tras, tras todas las situaciones que viven los comerciantes, se le agrega esto. Bueno, estuvimos ahí mediando y logramos que eh, eh, se revirtiera esa decisión, el municipio lo definió como un error, entiendo que más que un error, fue una decisión política de ir eh, a intentar ordenar, vaya a saber qué, ¿no? porque después recibe el municipio que hay algunas galerías que no tienen espacios comunes en condiciones, bueno, lo que nosotros decimos que eso corresponde, que se inspeccione eh, y se penalice a los que no tienen esos espacios comunes en, en, en condiciones de acuerdo a lo que establece la norma, si no tiene matafuegos, si no tiene baños públicos eh, accesibles y, y en condiciones, etcétera pero no caerle al conjunto eh, y, y mucho menos inventando disposiciones que no existen en la normativa. Por último Eduardo hacer extensiva esta invitación del día viernes 20, donde se va a estar presentando Manuel Galvez una historia del nacionalismo argentino cómo surge esto es una es una una tesis de, de doctorado también eh, en particular eh, que, que de alguna manera eh, resume un trabajo de investigación sobre una figura hoy quizás eh, desconocida, como la de Manuel Galvez, pero que en algún momento fue trascendente en las letras eh, argentinas, ¿no? Eh, autor de novelas como La Maestra Normal, Nacha Regule, que fueron éxitos de venta en su momento, y de, después de biografías históricas como la de Polito Oyen, Juan Manuel de Rosas, entre otros. Bueno, tuvo una actuación destacada en las letras argentinas, incluso con reconocimiento internacional, pero también fue un actor político de su tiempo, y esta obra refiere a precisamente una investigación sobre su obra, ¿no? Y van a participar, entre otros, Horacio González, que fue director de, de la tesis, Juan Gianni, entre otros. Eduardo, que tengas eh, buena jornada y estaremos eh, atentos a cómo se da eh, este proyecto que, que, te, que presentaste en el día de hoy y esperemos que, que sea para el bien del barrio de Saladillo y los vecinos. Gracias, un abrazo muy grande. Pasaba el concejal Eduardo Tonioli.